9、eh, de la noche, Olímpico del Vicente Rosales frente a Libertad de Suchales n con el、eh, arbitraje de San Pietro y Fabio a l a n i s Hay una iluminación nueva que se va a inaugurar esta noche con tecnología LED en el equipo, en el equipo bandeño.、Eh, es el primero que va a utilizar esta iluminación con tecnología LED en, en la Liga Nacional de la Liga Nacional. De básquetbol、eh, y a las 8 de la noche en el club se va a inaugurar、eh, la tienda del negro, que es otra de las cosas que, que también están trabajando bastante、eh, los clubes en, en vender y en darle a la gente la posibilidad de comprar las camisetas y todo lo que tenga que ver con el merchandising del equipo del cual son hinchas. Así que a las 8 de la noche se abre la tienda del negro en la banda, en el club, en Olímpico. Y ahí es donde vos podés comprar lo que quieras, un pin, una taza, este, una remera, un pantalón, un buzo, lo que quieras, de, de tu equipo, en este caso de Olímpico de la Banda. Y después, partido de básquet con el arbitraje de San p e t r o de la n i s donde se va a poner en marcha la iluminación con tecnología LED, que será el primero en el país en equipo de Olímpico de la Banda. Bueno, te propongo entonces justamente hablar con uno de los protagonistas de esta noche, es, ni más ni menos que Fede b a l a q u e Fede, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo e s t á n chicos? Bien, acá te s a l u d a Franco, Noelia, Ceci, Santiago y Fabián, que está por ahí cerca en Santiago. Ah, bueno, bueno, hola a todos, ¿qué tal? Acá muy bien, con muchas ganas de, de que llegue la noche y, y poder empezar ya a jugar de, de local y disfrutar como el año pasado. Y además con mucha expectativa porque va a ser una temporada en la cual la localía la, la van a necesitar y mucho, ¿no? Como el año pasado. Sí, sí, sí, vamos a intentar ya desde, desde hoy hacer fuerte la localía, sobre todo también. Porque dentro de poquitos días tenemos el, el, la localidad de la Liga Sudamericana, así que、eh, en ambos torneos vamos a, a intentar mantenernos fuertes en casa y, y poder construir de a poco la, la temporada como lo hicimos la, el año pasado. Bueno, Fede,、sí, te saludo y te, te arrancaron con una victoria sobre el final del partido frente a Atenas de Córdoba,、eh, con aquel doble de Adrián, de Adrián Bocha,、eh, casi cuando terminaba el partido. a g a r a d o 79-77, y después、eh, en, en Córdoba también, frente a Instituto,、eh, perdieron por 8 en un partido cerrado, el trámite muy parejo, 78-70, y hoy su tercer juego. ¿Cómo, cómo evaluas estos dos primeros partidos que tuvieron suerte dispares, con victoria y con derrota、eh, en Córdoba? Bueno, partidos、eh, tremendamente duros, son, son dos equipos, tanto Atenas como Instituto, que, que se han armado realmente muy bien. Eh, y, y nosotros、eh, pudimos por momentos hacer nuestro juego y, y por momentos、eh, nos faltó、eh, más intensidad, más concentración y, y ser más consistente para, para mantener el partido, sobre todo el día de instituto.、Eh, hicimos un segundo cuarto, creo que fueron de solo siete puntos、eh, marcados y, y, y, sobre todo, fallando más que nada en, en defensa, donde, donde teníamos mucha desconcentración y se permitimos a instituto jugar de. De su manera más, más cómoda.、Eh, eso nos costó ya después ir a remolque durante todo el partido. Y obviamente, cuando,、eh, cuando tenés 10 minutos y sobre todo de visitante de, de desconcentración y de, y de no mostrar la, la mejor cara,、eh, se paga caro, sobre todo cuando, jugando contra uno de los、eh, tal vez mejores equipos o de los equipos más fuertes que hay, hay hoy por hoy en, en la zona norte. Así que、eh, muchas cosas que corregir de, de, lo, de estos dos encuentros. Y, y hoy empezar ya a, a construir, como, como dijimos antes, esta localía, la, la, la fortaleza que, que el año pasado nos dio la posibilidad de, de tener un margen amplio de victorias durante, durante el, la segunda parte del torneo y, y esperemos que, que entre la gente, entre nuestro juego y, y, y los que venimos、eh, trabajando podamos、eh, empezar con el pie derecho también eh, eh, jugando de local. Bueno, ¿cómo, ¿cómo viste a Instituto? Está muy mejorado con respecto al año pasado el equipo, ¿no? Y ha metido、eh, dos victorias realmente muy importantes la noche de ayer contra un equipo duro, como es el de Hernán La Ginestra, que venía de ganar de visitante este, a regatas 94-88.、Eh, ayer lo dejó también por debajo de la línea de los 70 puntos、eh, y repartiendo, eh, perdón, eh, a Quinza por debajo de la línea de los 69 puntos、eh, y, y repartiendo muy bien el goleo. Un equipo, un equipo muy,、eh, muy intenso, muy maduro también,、eh, tanto partiendo desde Ciorciari, Gerlero,、eh, el mismo Green con la, la, la, el potencial que tiene ofensivo,、eh, que hablar de San c l a n s y, y y todos, digamos, de Crow, la verdad que este es un equipo con individualidades、eh, muy fuertes que, que bueno, tendrán que trabajar para, para seguir potenciando el juego del equipo.、Eh, es un equipo a tener en cuenta por, por ahora de, de, de que puede ser. Eh, de, los, de los punteros de, de la zona, pero, pero bueno, creo que, que más allá de, de, del potencial de ellos, tuvimos muchos errores nosotros, volviéndonos al partido, y, y tuvimos muchos errores y, y caímos en precipitaciones que llevaron a que ellos puedan correr, que puedan jugar mucho más cómodo y, y terminar、eh, el partido con la cabeza más fresca, tal vez de lo que nosotros veníamos. Eh, durante todo el encuentro, con algunos tropezones, y, y, y bueno, como te dije antes, tener 10 minutos de desconcentración、eh, en esta liga y, y jugando de visitante、eh, se paga muy caro.、Eh, Federico, ¿cómo es、eh, la previa para el partido de hoy en el, esta primera presentación de local? ¿Cómo se está viviendo allá? La verdad, que con mucha s expectativa, s por, por lo que decía también eh, eh, Fabián d e de la parte extradeportiva. El club ha hecho. Otro gran paso de, con, con el tema de la luz,、eh, con las refacciones de los vestuarios, sobre todo el vestuario de visitante,、eh, el cambio del piso.、Eh, se, se ha, la verdad que se ha remodelado entero el club、eh, para estar acorde a lo que, a lo que el club aspira, ¿no? de, de, de seguir haciendo un equipo competitivo, de, de jugar una Liga Sudamericana, de, de poder pelear otra vez、eh, codo a codo con, con los mejores equipos de la Liga y. Y realmente se está viviendo con, con, mucha, con mucha ilusión y con muchas ganas. Toda la gente está muy enganchada,、eh, con la tienda también que, que, vamos a, que van a inaugurar perdón, esta tarde.、Eh, está todo, todo el mundo muy, muy expectante y, y, y la verdad que, que se vive muy bien. Nosotros obviamente dejaremos todo para, para que la gente siga enganchada con nosotros, que siga sumándose al equipo, que, que se sigan sumando los partidos y, y, y poder hacer de, de Olímpico un club cada día un poquito más grande. Obviamente, el objetivo es repetir por lo menos la campaña anterior, aunque tratando de llegar un poco más lejos esta vez, ¿no? Pero el primer、sí. paso importante es la Liga Sudamericana, defender en casa y avanzar de ronda. Claro, exactamente, porque, sobre todo porque en cuestión de tiempo es lo que llega primero.、Eh, Fernando Duró lo dijo d e l primer día y, y, y lo manifestó en los medios también. La idea es llegar a las finales de las dos competencias.、Eh, sabemos que, que, que es, un, es un trabajo muy duro lo que hay que hacer para poder llegar.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 Bueno, y, y dos conferencias que están bastante, bastante marcadas, ¿no? O sea,、eh, si bien la conferencia norte el año pasado también tuvo una paridad importante, pero la conferencia sur la, la tenía también. Hoy me parece que, que la norte tiene 4 o 5 equipos que, que se han armado con, con presupuestos muy grandes, con equipos muy importantes, y donde, bueno, va a ser una carnicería poder entrar en las primeras colocaciones, Fede. Sí, sí, puede ser. puede ser. Este, a priori, siempre las quinielas、eh, hablan de, de algunas cosas, pero después, al final,、eh, los partidos hay que jugarlos. Los equipos, al ser una temporada larga, también los equipos van modificándose durante el año o probando con extranjeros nuevos o, o, o con fichajes nuevos y, y, y jugadores que terminan explotando y, y mostrando un nivel relativamente superior a lo que, a lo que uno apostaba antes de temporada. Y, y por eso nunca. Hay que descartar a nadie.、Eh, sí que ha t o n i d o prioridad, digamos, de, de, de, de prever lo que puede pasar, que, que la Luna Norte puede ser que haya más, más paridad, haya más equipos con posibilidades de pelear por esos primeros puestos. Y la entrada, por ejemplo, al Super 4 va a ser realmente,、eh, realmente muy dura. Pero, pero bueno, está en, en cada equipo, en cada entrenador, poder trabajar, poder sacar lo mejor de, de, cada, de cada jugador y de cada equipo, de, de potenciarlos y, y, y el que esté mejor. Eh, tanto física como anímicamente,、eh, creo que van a, van a ser los, los candidatos a, a estar peleando entre la primera y la segunda posición para, para ese primer objetivo que es el Super 4.、Eh, ¿Y cómo, cómo está Olímpico con respecto al equipo del año pasado? Si bien es cierto que recién arranca el rodaje, con tanta experiencia que tenés, con tantas、eh, competencias que jugaste en España, aquí, este, digo, comparativamente hablando, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves mejor balanceado, más completo? Eh, igual que el del año pasado.、Eh, es un equipo más、eh, más liviano, más rápido. Era la, la idea de, de seguir un poco con la dinámica de juego que, que Fernando Duró intentó implementar a partir de enero:、eh, de, de levantar las posiciones,、eh, jugar mucho más a, a cancha abierta.、Eh, por eso te decía de un equipo liviano que, que sea más ágil y, y más veloz.、Eh, esperemos que, que con esta forma de jugar podamos. Eh, seguir teniendo buenos resultados. Yo creo que esto está planificado y, y, y pensado para, para que así sea, y, y obviamente confiamos en la estructura que se ha hecho del equipo para, para poder competir、eh, durante todo el año y, y estar arriba.、Eh, creo que, que tenemos que seguir trabajando en, en, en adaptar lo más rápido posible a todos los que han llegado nuevos, pero creo que por, por ahora vamos por buen camino,、eh, más allá de, de haber ganado uno y perdido uno. Eh, digamos que, que el, el camino que vamos transitando es el correcto para, para seguir apuntando a, a esos objetivos que vamos planteándonos.、Eh, obviamente, hoy el partido de, de, de Sunchales, pero también dentro de 15 días tenemos que p o n e r n o s a punto para, para ese cuadrangular de, de, de la Liga Sudamericana. ¿Analizaste ya los rivales un poco de lo que se vendrá en Liga Sudamericana o no? ¿O primero la cabeza en la Liga? No, no, no. La verdad que estamos solamente con la cabeza en la liga. Eso lo dejamos para el día que nos toque trabajar、eh, en, pensando, digamos, en, en ese cuadrangular.、Eh, sabemos con quién jugábamos y eso, y, pero, pero no, no hemos analizado nada.、Eh, estamos trabajando por, por el partido que nos toca, pero también siempre uno de reojo va, va probando cosas y va、eh, implementando estrategias dentro de la cancha pensando en, en lo que puede pasar para. para ese, ese cuadrangular de la Liga Sudamericana, pero o b v i a m e n t e respetamos al rival que nos toca hoy, que es un c h a l e y, y el sábado corriente, así que cada partido lo vamos a, a enfrentar como lo hicimos el año pasado, pensando en una final, pensando que es un, un último partido y, y, y de esa forma podemos、eh, ir haciendo pequeños pasos y, y poder conseguir eh, eh, pequeños objetivos para que el equipo pueda salir victorioso este año. Bueno, Fede, p l a n t e l completo para esta noche, entrenaron por la mañana.、Eh, nos vemos a, a la nochecita en el Vicente Rosales.、Eh, que tengan un buen juego contra Libertad、eh, y, y, y bueno, nos estaremos viendo en un rato. Bueno, Fabián, muchas gracias a vos, gracias a, a todo el equipo y nada, nos vemos esta noche. Eh, Dale, eh, me alegra que haya aceptado mi invitación para venir a, a, a la banda tan pronto. Abrazo, <risa> gracias, gracias. chao. Chao. Ahí está la palabra de Federico v a l d a c u e dialogando con, con nosotros, nueve de la noche, Olímpico Libertad, recordamos. Olímpico con plantel completo, chicos, este, Libertad con las bajas de, de Brujín.